Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno Recuerdos del carnaval barranquillero en mi tiosquito.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 Hola maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas y calurosas tardes. Tremendamente <coughs> calurosas. Bueno, pero estamos en, el, en la estación del año que viene el calorcito, pero siempre nos tenemos que quejar por algo. Claro, hay que quejarnos del calor. Pero eso quiere decir que estamos vivos. Exacto, no, hay que disfrutar el calor, la verdad es que el sol es algo que nos hace mucho bien para nuestros huesos, para la piel, entonces pues hay que disfrutarlo, sí. ya vendrán las lluvias, ya vendrá el frío... Y nos quejaremos de otra cosa. Claro que sí. Sus saludos, maestro. Bueno, antes que nada, pues hasta hasta Suecia, como siempre, antes de que se vayan a dormir. Astu Un nuestros corresponsales. En Gotemburgo. Y también, ahorita que está la Feria Municipal del Libro, que por cierto, Guadalajara es la capital mundial del libro. Sí, recién nombrada. Y el ideólogo de todo este proyecto, el señor Sergio Fong, tiene allí su stand. con el tema de la, de la literatura penitenciaria del proyecto de ellos y cartoneros, del proyecto que tienes ellos en las penitenciarias, en las pensiones aquí en el estado, creo que también en Nayarit no estoy seguro pues pero no voy a especular, entonces ellos están ahí en, el, en la feria municipal del libro, en ese proyecto y aquí dándole, ¿no? aquí sacando la cara ah, en la librería no visítenlo, dense tiempo y visítenlo por ahí van a ver eh, todas las, las cosas maravillosas, unas historias tremendas, pero vale la pena leerlas. Sí. ¿No? Fíjate que ahorita recién terminó el festival Colores y Colores de México y el enfoque son las plantas, ¿no? Afortunadamente con esto de la pandemia yo he observado que muchas personas les dio ya por voltear hacia la naturaleza Y hay unas personas que prefieren tener plantas que chuchitos, ¿no? Entonces está bien porque que hay una gama Maestro, más amplia. se dice perritos. Perritos, perdón. Yo <risa> le dije con cariño. Ah, bueno. Sí, entonces ya tienen una gama del buffet más amplio para que puedan elegir. Y precisamente ahorita aquí tenemos un invitado que ella también promueve mucho esas artes de las plantas los sábados. Aquí en la ciudad de Guadalajara. Todos los sábados y hemos ido recién, y es todo un éxito. Ya me da muchísimo gusto. Sobre todo porque esa área se está desarrollando con muchos conjuntos habitacionales. Y yo en lo particular le veo un futuro, mucho futuro a ese corredor. Sí, ya precisamente enfrente les están haciendo un edificio que esperemos pronto esté lleno de vecinos mm. que, que quieran asomarse ahí al corredor más verde de todo Jalisco, de maestro. Todo Jalisco. Bueno, sí, de hecho sí, sí. Fíjate, y, pero de, de la ideología de, de todos estos proyectos aquí tenemos... ¿A quién? ¿A quién? A nuestra amiga Sochi sí. Ramos. Eso. Bienvenida, Xochitl. Muchas gracias por, por esta invitación. Un, un gusto estar aquí. Ya, ya te traíamos ganas desde hace mucho. Sí, me pero... la deben, me la deben. <risa> pero nada más, no, son, no nos organizábamos, pero ya, ya... Ya por fin estás aquí. Espero que tu mami nos esté escuchando. Le mandamos saludos a tu mami. Si no, pues cuando oiga el post, el podcast, pues ahí. Sí, recibir. recordamos el menú de setas con allá. Oh, sí, <risa> sí, sí, sí, sí. sí. Que estamos diciendo que estamos en el corredor más verde. Bueno, también les avisamos que eh, a partir de hoy es patrocinador oficial del programa, maestro. Mm. Entonces vamos a estar encargados ahí ligados para decirles todos los eventos que tienen, porque no es nada más ir a comprar, no. sino que también es un lugar que ha desarrollado actividades y bueno, talleres, ya nos platicarás Ochilo un poquito más adelante. Sí, en verdad yo súper contenta y, y a, muchos les va, a muchos yo creo ni saben. Que tenemos años de conocernos, sí, uh, mucho. mucho antes de que estuvieran ustedes ahorita aquí sí. en Uy, vivo, sí, sí. mucho antes del corredor. Sí. Yo creo que, que unos 10 años, fácil, ¿no? Yo creo que sí, creo que más, sí. O menos. más o menos, sí. Y nos vemos mejor que antes. Yo soy igualita, <risa> a veces no las veo más guapas. Más ah, guapas, <risa> más guapas. Oigan, pues eh, tengan sus oídos ahí muy atentos porque tenemos regalitos, ya las pusimos ahí en nuestro estado de WhatsApp. Lo interesante de todo esto es que hay regalitos para eh, los escuchas y hay regalitos para directamente los compañeros del corredor, para Exacto. todos los que están ahí todos los sábados. Exacto, pero que va a haber preguntas intensas, ya nos dijo Sochi, entonces chicos, paren oreja, dirían por ahí. Mira, yo yo me he fijado que Xochitl, el Corredor Sumarte es uno de los proyectos, bueno, ayer nos va a platicar más adelante, Que, que trae, ¿no? No nomás es el corredor. Pero en, en la palabra lleva envuelta todo un significado, ¿no? El, el sumarte, ¿no? Sumarte. O sea, es porque no nomás es una venta, es, es como eh, promover el arte, ¿no? Sí, claro. Porque hay infinidad de, de, de, de, de cosas ahí. Y, y yo sí lo veo que puede ser un corredor de ecológico, especializado en plantas. Sí. Pues aquí, dentro de la ciudad, ¿no? Porque hay otros, a lo mejor en los viveros, ¿no? Pero dentro de la ciudad, con esa variedad de expositores y de y de especialidades, ¿no? Claro, Te... ¿no? Y con opciones para muchas personas. Y sí, tenemos desde carnívoras, como carnívora o como guillermo con, con sus orquídeas. Sí, tenemos uh, artículos para mascotas, sí. tenemos macetas. Pero a ver, Sochil, una historia así, eh, para que el público conozca bien de dónde viene Todo esto. ¿Dónde tú, se te ocurre? Un día te despertaste y dijiste, ah, vamos a hacer un corredor. ¿O no, cómo? no. O no podías dormir pensando cómo hacerlo. <risa> Esta pandemia no nos dejó otra <risa> opción. No. no, no sé si recuerdan, bueno, dicen por ahí, honor, honor a quien honor merece. Sí. Eh, todo esto nace de Expo Ecológica. Sí. Expo Ecológica ya tiene de todo. Yo hecho, tengo mi camiseta todavía. ¿Todavía tienes? Sí. Claro. El 30 de abril, pues ya estamos unos días, cumplimos 10 años Ajá. de este proyecto. 10 años. Y pues van, vienen, o sea, como muchas personas, hay eh, emprendedores que cambian de destino, sí. unos que crecen sus proyectos. Eh, aquí les comento que de ahí han nacido proyectos muy pues muy importantes que ahorita están a nivel nacional. ¿Qué y pues qué padre que fueron así pioneros de, de ahí. Eh, ¿Cómo nace Sumarte? Precisamente es como el crecer, uh -huh. el sumar. El sumar. Expo Ecológico es un colectivo pero nada más era como los sábados uh -huh. sí. y empezamos a tener actividades más días, en más lugares, en más espacios uh -huh. y nos empezamos a reunir varios compañeros y nace lo que es Sumarte Jalisco. Uh -huh. Sí, porque era los sábados y un rato, ¿no? Nada más. Uh -huh. Estábamos en el horario de 4 de la tarde a 9 de la noche. Uh -huh. O poquito más. Sí, de, o de mucha gente. Gente. Eh, O de repente nos quedábamos sí. más. Sí. Y después de eso, bueno, ya viene lo de la pandemia, Que, pues, definitivamente yo les dije, viene a, a movernos, a innovarnos. Yo ahora sí que el que no se mueve, pues se pierde, queda, claro. se queda. Y en ese inter de estar buscando alternativas, eh, nos nace el cambio de horario. O sea que en vez de quedarnos hasta nada más en la tarde, pues retomar más temprano, luego los temporales de lluvias, sí. ahí. Nos pegan bien duro sí. Es que ahí con qué te cubres, con sí. nada No, no, ahí es un mar Algún día voy a mandar videitos Es un mar, un mar Entonces eh, nos retirábamos a las 5, 6 Y nos mermaba en venta sí. claro. En estar Entonces empezamos a modificar poco a poco los horarios Pero precisamente Lo que dicen ustedes eh, Las plantas Pues fue como una terapia de muchos de nosotros Sí Sí yo creo que muchos empezamos a ver a, a tener huertos en casa a hacer intercambios de plantas a hacer trueques a tomar talleres a recordar que tenías plantas en la casa y, y tenías que cuidarlas un poco más no y estando ahí pues era más fácil así es y es cuando vemos eh, el estar invitando fíjate a muchas personas y ay, hablando, de, <risa> <risa> hablando de por aquí apareció guillermo, guillermo, guillermo. Eh, ¿Cómo diré? Lamentablemente a veces hay que perder las cosas para valorarlas. Uh -huh. Claro. Y ahí es donde yo digo que entra como la oportunidad de todo, ¿no? Sí. O sea, eh, los quitan de, de un espacio. Yo tenía mucho tiempo invitando a muchos compañeros a este corredor. Y como que todos tenían como la negativa: el que no, no creían en ese proyecto, el que era un espacio que no les gustaba, un espacio que te decían, no, no, no. Eh, aquí yo creo que aparte de... Van a ser mis cinco minutos, muchachos, de desahogo. Mis <risa> cinco escúchenla minutos. bien, escúchenla bien. Eh, muchos no lo saben, pero yo también iba a vender ahí al refugio. Uh -huh. Y ahí se hizo como un punto de entrega. Uh -huh. Entonces, en ese punto de entrega, pues, encuentras a más compañeros. Muchos nada más vamos, entregamos y nos íbamos. Y yo de ahí me iba a entregar a otro lado. Y yo sí decía, bueno, ¿por qué nada más un punto de entrega? Uh -huh. O sea, ¿por qué tan poquito tiempo? Y los empezamos a invitar y a invitar y muy poquitos fueron los que se sumaron. Uh -huh. Pero llega un día en que nuestras bellas autoridades los quitan de ese espacio. Uh -huh. Se les da. Se les da. Sí. Y es cuando de repente dicen, ay, alguien nos invitó a un corredor. Como que me acuerdo. O sea, como que me acuerdo que existe otro espacio. Sí. Y es cuando empiezan. a ir con nosotros. Es que, ¿sabes qué? Pasa una cosa. Es muy fácil sumarte a un espacio mm -hmm. que ya lo ves tú muy establecido, mm -hmm. ya muy grande, muy exitoso. No dices, ah, aquí sí me pongo porque ya lo tengo asegurado. Pero no es así. O sea, hay mucha gente, hay muchos que ya le trabajaron, pero ya tienen una historia. Tú capaz de que llegas y te pones, pero a la gente no le gusta lo que tú haces. Entonces... Pasan como las dos cosas, ¿no? Acá contigo llegaron y dijeron... Ay, es que allá también ella le ha luchado... Y le ha claro. buscado... Y hasta que se logró... Pues sinceramente digo, la verdad es que muchos no saben... Pero son ya 10 años... Uh -huh. Son 10 son años en ese espacio... Y ahorita va a haber... Dos, dos fechas importantes que nos marcan... Que uh -huh. es el 30... 10 años con Expo Ecológica... Uh -huh. Y estaba yo viendo que el 12 de junio... Ya vamos a cumplir un año en ese corredor... Uh -huh. Ay, qué rápido... Empezamos siendo... De, de, de, de la primera reunión eran dos expositores. Doce. Y ahorita, pues, sí somos más de 85. ¡Madre! Más muchísimo. de 85. Y todos con propuestas súper buenísimas. De hecho, aquí está Guillermo, que, que también nos viene, sí, nos viene a sumar acá en, en Orquídeas. Hay muchos que, que vienen ahí, o sea, de carnívoras. de suculentas de aromáticas entonces empezamos a hacer esa mezcla entre todos Por eso es, o sea sumarte es, es un proyecto no nada más es el corredor y, y la palabra como dices es, es correcto o sea, es súmate súmate, súmate súmate súmate qué más sabes hacer oye que soy pintor pues hay un espacio que yo sé cantar pues vente a cantar o sea es un espacio para la comunidad sí. donde entre todos nos hemos ido apropiando y yo lo que les digo ahí vente a ser comunidad o sea somos una verdadera comunidad Y esto es bien sencillo, si no eres comunidad, pues es un espacio que no es para ti. Claro, no cabe. Y si no sabes hacer comunidad, pues no es tu espacio, vete a otro lado, así de fácil. Sí, lo que pasa es que hacer comunidad te hace también que defiendas el espacio, ¿no? Fíjate que al fin de cuentas los espacios públicos son hechos per se para reconocernos como sociedad allí en la plaza, para eso está hecha la plaza. A diferencia de, yo me tocó ver a mí el, el, el evento que tienen aquí en el comento del Carmen, Y este, la infraestructura no, no se me daba como está acá, acá es un espacio más abierto, eh, estar volado, Ahí tienes manera de estacionarte. y de sí. caminar por ahí, y, y, y como decías antes, nomás era un punto de entrega, pero no había esa convivencia de que tú llegas ahí en, en el comedor Sumarte, y pues te pones a guaguarear, ¿no? le compras una plantita, pero ya hasta le platicaste tus penas, sí. como al cantinero, ¿no? Entonces ahí es recíproco, <risa> sí. pero eso es, eso es una, una manera de reconstrucción del tejido social, y a los ciudadanos nos toca, no nomás a veces quejarnos ante las autoridades, sino decirle a la autoridad, no te me estás haciendo un favor, Estamos utilizando el espacio de manera adecuada porque es creado para nosotros. Porque ahí nos reconocemos en el espacio público. Sí. ¿Cuántas veces y a cuántas autoridades les dijiste, no, no me estás haciendo el favor? Tengo derecho. Sí. Termina de desahogarte, Sochi, Ay, sí, saquen otra, por favor. Han venido muchas administraciones. Voy a hacer como muy clara. No es hablar mal de ellos, no. pero simplemente es... Que no hacen su chamba Ajá. y que llegan de un lado y, y, y por ejemplo no están empapados de los temas. O sea, yo te puedes hablar de mi caso, pero hablaríamos de todos. O sea, ¿por qué llegan? Hay proyectos buenísimos, eh, que fue donde nos conocimos precisamente, sí. Mercedes. Sí. Cuando estaban aquellos, este. Las caravanas. Las caravanas. Era un proyecto demasiado bueno. Y es cuando te preguntas por qué Desaparece. un proyecto tan bueno por. Por esa lucha de poderes, de colores, lo desaparecen. Porque era un proyecto de tres años que nos funcionó bien a muchísima sí. gente. Que fue una plataforma de, de productores y verdaderos emprendedores. Entonces desaparece eso. Y con nosotros ha sido lo mismo. O Se ha sido un ir y venir de cuántas administraciones. Yo, yo te puse ahorita, ya van tres. Son mm. tres, seis, nueve. Y cada una con sus ideas. Ahí nos dejan. Vamos como a la deriva de, de un departamento, o sea, primero estamos en ecología, después nos mandaron a Secretaría de Cultura, uh -huh. después espacios abiertos y ahorita estamos entre entre dos este, dependencias, pero en esta administración yo quiero reconocer la gran sí. apertura que han tenido. o sea, yo no sé de los demás, ha sido mucha apertura, ha sido mucho apoyo, nos han mandado eventos culturales, nos han, o sea, esta ha sido como más arropada uh -huh. y no nada más en nuestro sector, creo que han ido a, a, a más espacios donde sí están dando muchos apoyos. Y ahorita igual aprovecho otro golazo para decirles que también estamos dentro, hacen comisiones, ahorita este… Se llaman consejos, uh -huh. donde también invitarlos a todos a que, a que vean dónde hay manera de hacer un consejo. Ahorita Comude se está poniendo las pilas. Y hay muchos eventos en colonias por parte de Comude. Uh -huh. Nosotros okay. pertenecemos también al consejo de Comude. Y ahorita uh -huh. estamos, eh, de hecho la próxima semana vamos a tomar protesta en los consejos sociales, uh -huh. donde ya también estamos yendo a donde había un centro cultural abandonado, Ahorita llega este Pablo Lemos uh -huh. con ideas renovadas a invitarte a ti como sociedad a que tú te apropies de ese espacio. Y también qué está genial. muy muy mal que nosotros como sociedad todo el tiempo nos quejamos, pero ahorita va la, la pregunta como de rebote, ¿no? ¿Y tú qué haces? ¿Quejarte? O sea, ¿te quejas <risa> no, como no, el calor? O sea, sí te Dios, quejas, no, ¿no? No. pero por ejemplo, Está la opción de que tú te sumes a ese proyecto y tú les digas, oye, aquí, aquí, o sea, yo sé, yo sé tejer. Yo quiero poner un taller de, de cómo tejer y, y te, te ayudan. Ahorita están, o sea, la verdad está muy abierto el gobierno, muy abierto. Qué bueno, qué bueno que han salido cosas buenas. Fíjate que de... yo, eh, bueno, en ese sentido, cuando la primera vez que nos tocó regresar al Corredor, al corredor Sumarte por la mañana, Mech y yo llegamos y dije, ah, caray, me sorprendió, pero también le dije, ¿sabes qué? Ha, haber, ¿Ha habido alguna apertura porque antes es, ah, esto no existía? ¿Sí me explico? Porque siempre te metían la zancadilla. Sí. <risa> Entonces, ¿por qué todo está? Porque se ve, eso es fluir, ¿eh? porque la gente anda y anda y anda. Y si tú esto lo metes al, al proyecto de turismo y, y llega el turismo, le dicen, saben que hay un corredor de plantas, eso se va a ir más para arriba. Y hablando del corredor, fíjate que si les, dec les decimos eso, o sea, si es el corredor, Y muchos así como dicen, esta está loca. O sea, sí, sí lo estoy. Pero ese <risa> pero corredor es eh, loca funcional. Ese corredor más verde y ya así lo decimos, ese corredor más verde de todo Jalisco. Mm. Nos han volteado ya a ver en, en no nada más en otros municipios. O sea, yo te estoy diciendo que ya nos están llegando invitaciones de Monterrey. Va a haber un intercambio cultural, yo creo muy muy pronto en Oaxaca. Entonces es padrísimo que en otros estados ya te, te voltean a, volteen a ver. ver y que aquí en, en Guadalajara, en Jalisco, fuimos los pioneros, sí, o sea, los que aperturamos un corredor totalmente verde donde se, se hace conjunta lo que es la, el arte, lo que es la gastronomía, o sea donde vienen más cosas a sumar, ¿no? sí, sí, sí. Y es un espacio donde en encuentres profesionales. Porque a mí me tocó estar en el taller que impartió emper, Guillermo Rodríguez de plantas. Entonces tú tienes una, una área donde te van a enseñar el arte de cultivar una orquídea con profesionales. Así da lo mismo los de orquídea, eh, los de carnívoro de u o cualquier otro, porque son profesionales mm. en el mm. área, ¿no? Sí. Entonces estará padre porque te dan una, pues como un taller para que tú aprendas y, y ese es el arte, ¿no? La transmisión de un conocimiento. Sí. Claro. Y eso es todavía más padre, el compartir tus sí. conocimientos, ¿no? Sí, no quedarte con lo que sabes. Oigan, pues yo les voy a compartir otra cancioncita. Uh -huh. ¿Les parece bien? Sí. sí. Mientras vemos mensajitos y regresando, mandamos saludos al, al público. Vamos a escuchar, maestro, a usted que le gusta tanto la cumbia colombiana. Vamos a escuchar al señor Lisandro Mesa ah. con una melodía que se llama Boquita Colora. Oye, me he echa invitar a los, de, a los del coro. Primero café.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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego existo. Visítalos. sab porque quiero en todo momento estar a tu lado Que tú me llamas, eso está bueno. Tanto tú como yo sentimos felicidad. Bien sabemos por qué motivo es que nos queremos. Que te sientes con mucha gana y yo mucho más. y el baile desde el inicio de los tiempos Recuperemos nuestra salud física y mental bailando Antivirus Radio Estamos de vuelta maestro Me cansé de bailar, ya estoy sudando ah. Oye, le vamos a mandar saluditos a Mónica Casillas Que, que se ha vuelto nuestra escucha ya lleva como tres programas seguiditos oh, ya su ya premio ajá sí ah sí ya ganó premio también a ver qué tal le va el día de hoy eh, y agradecemos a todos los que nos estén prestando sus oídos clase de martes nos vemos en la noche ocho de la noche todos puntuales por favor porque vamos a tener mucho que hacer el día de hoy fíjate ahorita, eh, que estamos hablando aquí en el programa de radio por internet eh, también nosotros hemos tratado de, de darle bola a la radio por internet porque es la manera de, de, de socializar los medios de comunicación y nos sí, hace falta sí. que todos escuchemos más radio por internet porque aquí no hay una un intermediario que te diga o, o que esté manipulando sí. la información, aquí podemos decir lo que queramos, no ahora sí entre tú y yo y nos podemos hacer publicidad y conocernos, <risa> No, y la intención es eso, de que, de que haya cada vez más escuchas, que la gente diga, mira, es que la radio por internet, tú te puedes apropiar de los medios y comunicar tu mensaje, porque todos tenemos historias que contar. Claro, y que, y que como dice Xochitl, nos tenemos que sumar, aquí se hace radio, allá se crean muchas ideas, muchos nuevos proyectos, ¿por dónde lo vamos a informar? Pues por la radio. Aquí es el medio, exactamente. No, es exactamente, y ya nos traeremos poco a poco a los compañeros del corredor, a los que se animen a, a venir a platicar de sus proyectos, ¿no? Poco a poco los vamos a ir trayendo. Y cada uno es una historia de vida, ¿eh? Claro, que es una historia. Maestro, ¿usted recuerda cuando nosotros no éramos parte de su marte, pero fuimos parte en algún momento de Expo Ecológica? Sí. Uh -huh. Y nosotros íbamos y vendíamos qué? Chicharrón de setas. <risa> Sí. Y también birre de setas. Íbamos y engañábamos a la gente con unos ricos taquitos de chicharrón de setas. Y vendías eh, la granola, que fue granola. Lo que, por lo que empezaste sí. por sí. la granola. Sí, y luego no sé en qué momento se me ocurrió poner a hacer chicharrón. Y... Pero fue un éxito. Sí. Eso sí, está garantizado. Claro, pero... Le digo, si algún día se nos atora algo, ya sabemos, hacer un chicharrón y se vende. Ya sabemos sí. que Buenísimo. vamos a regresar Buenísimo. a su <ríe> sí. No, de hecho, pues nosotros seguimos fabricando granola y panecitos y muchas cosas. Y nunca dejas de estar ligado con las personas, ¿no? Es cierto esto, por alguna u otra razón, los círculos siempre se cierran y siempre regresas, dice el maestro, a donde fuiste feliz. A fuiste feliz. No, Entonces regresamos, mira, <risa> sí. sin, sin querer y sin saber que ya estaba, que ya había crecido tanto y que ya tenía otro nombre. Regresamos y, oh, sorpresa, encontramos incluso amigos, gente que teníamos años que no veíamos, los volvimos a ver ahí. Y eso es como muy bonito, ¿no? Esa parte donde dices, oye, todos somos parte de lo mismo, sí. ¿no? Sí. ¿Quién decía? Guadalajara es un rancho. Es un, es un rancho. rancho. Wow, ranchito, sí. Pero es genial. Pero... No es que sea diferente, o sea, Expo Expo Ecológica y Sumarte siguen como bien ligados. Uh -huh. Sí. Pero hay una parte que es como el apoyo al productor directo, eh, y de hecho esta semana que viene, aprovechó eh, vienen de una comunidad, no recuerdo el nombre, donde son productores de Jamaica. Oh, Entonces ahorita también se están empezando a sumar comunidades donde realmente producen. Uh -huh. O sea, producen y hacen la transformación, que era donde todo el tiempo hemos estado como, a sí, ver, que un productor... y El productor necesita del transformador. Sí. Y el transformador, obviamente, del productor. Y somos una cadena. Sí. Y es donde nos cuesta mucho el decir, yo te necesito, pero tú me necesitas. Ajá. Uh -huh. Y voy a valorar lo que haces. Sí. Porque a veces llega un tercero que dice, ay, mira, encontré la mina de oro. Sí. Y realmente los productores son los que salen perdiendo al final, ¿no? Así es. Y al final, no nomás el productor, eh, nosotros... Y muchos ya lo saben, nos dedicamos al marisco. Uh -huh. Yo tengo una pescadería donde también el más perjudicado es el ama de casa. Uh -huh. en, todos, en todos los factores. no Cuando está el productor, llega siempre la, el acaparador. Y el ama sí. de casa o, o, o la que está ahí a cargo es la que más ve en el bolsillo pues cómo va mermando el dinero. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay unos que ven esa oportunidad sí. donde nosotros no valoramos El, el unir la fuerza, el decir hagamos un grupo, Ajá. porque nos cuesta mucho, es lo que yo he notado, Meche, maestro, el, el trabajar en conjunto cuesta mucho Uy, sí. trabajo, mucho trabajo. Sí. Siempre hay alguien que quiere estar adelante, cuando podríamos estar todos agarraditos de la mano... y caminar juntos. Claro, y hacer fuerte la situación, ¿no? Sí. Pero como dices esto siempre alguien que se quiere llevar todos los aplausos, ¿no? Pero qué bonito que ya tenemos un lugar sí. donde no pasa esto. Ay, sí. Es que es muy padre porque sabes que hay una competencia, obviamente, por ejemplo, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos productores de plantas tienes? Ay, ahorita son como 88, 90 más o plantas, menos. ¿De solamente plantas? ¿Solamente plantas? O sea, hablamos de todo tipo. Sí. O sea, no desde aromáticas, carnívoras, sí, sí, sí. o sea, son como 88 Fíjate, más o menos. Ellos saben Al lado tienen otro puesto de plantas y enfrente tienen otro puesto de plantas, pero aún así nadie se está peleando con nadie, todos son compañeros, se recomiendan entre ellos mismos. Están diciendo, Oye, eh, alguien llegó con ganas de una orquídea, ah, claro que sí. Mira, camínale un poquito más allá y te vas a encontrar a Guillermo, oye, yo necesito macetas, ah, permíteme, hay un compañero, que, o sea, yo no tengo lo que tú estás buscando, pero. recomiendo al compañero que está haciendo este espacio grande junto conmigo eso es muy difícil lograrlo, muy sí. muy difícil sí. lograrlo a ver, a ver <risa> Pero nada no, más, ver. solamente una intervención, una intervención yo, nada más, eh, yo es, que, es que me emociono <risa> <risa> No, realmente la labor que hace Xochitl es muy buena eh, yo les digo a los compañeros que hay que cuidar esos espacios porque no hay sí. hay que conservarlos, sí. es un escaparate para que la gente te conozca Y ser constante sobre todo. Y por ejemplo, yo me divierto mucho porque yo nunca estoy en mi puesto. Jamás en la vida. Sí, me di cuenta. Eh, Nos consta. Pero por ejemplo, voy con, con el <risa> chavo que trae macetas de cerámica de, de Guanajuato. Hermosas. que sus parientes son los que las fabrican pero él aparte vende plantas y vende las macetas y yo voy agarro las macetas más bonitas por supuesto siempre y voy con... ya está una en mi casa cualquiera, por cierto cualquiera <risa> de los vendedores de plantas voy y presento la maceta y digo a ah, esta maceta le queda a esta planta y voy y la trasplanto y o le queda esta orquídea o le queda este cactus esta suculenta y todo el día ando haciendo arreglos pero por ejemplo está otro señor que haces eh, cerámicas a tu gusto tipo de a mí me está haciendo para orquídeas, o están los de ASEANSE, que hacen eh, Ay, todos sus sí, colgantes los tejidos, los sí. tejidos. Y, y luego está el de licor amor, y luego está el productor de miel, y luego Todos está... los que no mencione se van a sentir con él, porque no, no los Son ochenta y tantos, no. <risa> está, y luego... ah, Fue Guillermo, eh. Pues yo sí, que yo quede claro. Hombre, con... Aquí nosotros estamos que con todos. Y luego, es que son tres de carnívoras, GDL carnívoros, carnívoro Rangel, y Israel. especialistas en carnívoras y, y, no todo, y otro, otro chavo otro y ninguno ajá. de los cuatro traen las mismas plantas traen todos diferentes y luego están por ejemplo Ternum Garden que venden plantas eh, de colección, uh -huh. de sombra de follaje y es una maravilla porque bueno yo así me divierto mucho hay unos señores que me fascina su trabajo que hacen de, eh, pintan las macetas pero puro punteado de colores sí, mandalísimo. En, en esta ocasión hicieron una maceta gigante con un pavo real Wow. Entonces te encuentras lo que quieras. Yo, este, por ejemplo, lo que se organiza, ¿no? Las rifas, los talleres, las conferencias y luego organizaron de que los compañeros tengan sus toldos, entonces es como una tanda. Tú vas pagando cada ocho días este, una, Oye, una parte de tu toldo y todo. Ya cuando, que te regrese el micrófono, por favor. Llegas, es que creo que me decían más cosas del, de, del corredor Sumarte que tú, Xochil. No, lo que pasa es que Xochil nos va diciendo poco a poco, bueno, tranquilo. Pues lo más divertido que yo entré a la tanda y me tocó el último número. Eh, ¿Y querías uno de los de Aldo? Yo, yo quería el primero, me tocó el Adriana, 12. Adriana. Sí. Adriana el... Pero no hay plazo que no se cumpla. No, ya me toca la semana que viene. Ah. Ya terminamos. Ya, ya terminamos, entonces. Realmente, qué bueno que, que estén aquí, que estés aquí, Xochitl. Meche, que no se rindió. Beto. Eso creo yo que es lo más importante. ¿Por qué te digo esto? Cuando nosotros íbamos, éramos muy poquitos. Sí. O sea, sí o no, éramos poquitos. ¿Qué, qué seríamos? ¿20? ¿Cuándo mucho? Pero fíjate, pero yo creo no, que si vendía Nosotros terminábamos No, y, y por ejemplo ¿Es que sí. Por ejemplo, Paula de, de lo de las mascotas, la señora Paula También siempre ha vendido Quizá en ese entonces era la única No sé si ahora haya más pero ya hay más, ya hay más. pero eh, o sea sí había como ciertas cosas muy que la gente ya sabía que ahí encontraba entonces nunca te fuiste sin decir hijo es que hoy no vendí nada no no no siempre había algo y llegaban los clientes que probablemente en la semana te buscaban y decías ahí hay un punto de venta pero qué bueno que pensaste y decir porque nada más aquí pues yo a ustedes las conocí por esas caravanas famosas cuando sí. fuera de la ceder que era el blasader sí. y De ahí también conocí a Xochitl, la Feria de las Flores. Sí. sí. Eh, y pues el chiste es no rajarse. Claro, y, y aguantar los buenos y los malos. Y, los y el y los innovar, malos. El, el, todo el tiempo innovar, innovar en algo diferente. No, vente, no te me vayas. No, no, no, no, ya estás aquí. El <risa> innovar, o sea, el no dejar. Por ejemplo, tú empezaste con unas cosas, y bueno, en la orquídea, pues que ya la maceta, porque yo también sé que tú hiciste diseño de macetas. Sí, claro. Entonces. Eh, la misma, o sea, las mismas necesidades uh -huh. te hacen crecer. Claro. Y te hacen sumar y estar. Tú me dices, ahorita lo de las tandas de toldo, a mí me da risa porque me dicen, fíjate que yo siempre en lo personal, ahorita voy a hablar. Eso es como de resolver rápido. Desahógate. Sí, gracias. Al cabo aquí. Aquí podemos decir lo que sea. Nos quedan 22 minutos. No voy a hablar ahorita. Yo agarro 22. <risa> Oye. Fíjate que lo de los toldos fue una necesidad. yo decía, bueno, ahorita nadie estamos de nosotros como para andar gastando dos mil pesitos. Uh -huh. Pero cuando ya te dices, oye, son dos mil pesos. Como buenos contadores, sí, sabes, ¿no? Sabemos. Ok, pues no es lo mismo dos mil a dar doscientos pesos por diez semanas. Uh -huh. Claro. Entonces empezamos, les gustó. Y esta es la segunda tanda. Te estoy hablando que ya salieron veinte toldos de ahí del corredor. Entonces uh -huh. es la suma de que muchos empiezan a agarrar las ideas... Y muchos también empiezan a aportar, sí. oye, yo sé hacer este taller, oye, yo y si hacemos, y si hacemos... Yo siempre les digo, todo lo que sume, bienvenido. Y aunque no por lo, lo intentamos, ya decimos, ups, eso no nos funcionó. Ajá. Pero aprendimos que eso no era. Y no te quedaste con las ganas de hacerlo. Y ahorita todo lo que se nos ocurre lo estamos este, plasmando, lo estamos haciendo. Eh, hay un equipo, yo te podría decir que es súper grandísimo, porque todo el mundo suma algo. Ahorita hay un compañero que se llama Fernando... que va a dar el taller de, de las lechugas, de hidroponía, él tiene, cuando mucho tiene tres semanas. Y ya quiso... Vio los taller. talleres y él dijo, oye, yo, hace, yo sé hacer hidroponía. ¿Qué te parece? Adelante, pues el espacio es para todos. Claro. Todo lo que sea sumar, todo lo que sea yo puedo compartir, yo sé hacer, pues ahí está el espacio. Oye, ¿y qué otros talleres han tenido? Ay, hemos tenido de, de, de muchísimos, o sea, de, de cómo es de elaboración de macetas, de carnívoras, de orquídeas, eh, de cómo hacer tu bonsai, eh, de qué más, de huertos, hemos tenido de con esta reina el de el de algo de vegano, no me acuerdo qué fue bien, uh -huh. eh, eh, tuvimos hace dos semanas uno de cómo hacer un pescado zarandeado… O sea, todo el oh, tiempo <risa> todo el tiempo hemos estado así como que viendo qué hacer, eh, de pintura, de acuarela, o sea, hay, hay gran diversidad, o sea, el espacio es bastante, pues, por aquí. De pasta francesa. De pasta de francesa, sí, sí, sí también. también. ¿Y los costos más o menos para que la gente sepa? Pues hay talleres hasta de 20 pesos. Uf. O sea, la verdad son 20 pesos que, pues, nada. Hasta Te gastas ya uno, más en la tienda. Sí. Mira, el, el de orquídeas costó 50 pesos, Meche. Sí. Que es nada. Un, un curso de orquídeas es un promedio de 500 pesos sí. lo más barato. Sí, lo sé. Sea. Pero el chiste es de que la gente aproveche. Y mucha gente a veces ni siquiera compra plantas. Pero pues es un escaparate precioso para ir a caminar y demás. Y se compran su nieve, su campechana, su miel. No es solamente tienes que comprar plantas. Entonces... Y, y, todo eso está padrísimo, ¿no? Puedes ir a desayunar, a comer. Sí. A desayunar chilaquiles, café de olla. Sí, Ay, la comida sí. vegana está muy. Sí. Hay, hay, hay dos alternativas. Sí. <risa> este, Aunque Guillermo diga que no. Hay sí. comida vegana y hay comida para no veganos. Hay nieves, o sea, hay postres. Sí. Hay un, hay un productor, hablando de productores, el de ahorita van a ver cómo le cambia la expresión a Guillermo, el de todo de nuez. ¡Ay, delicioso! No, no, no, no, no, no, no, no, unos pies de nuez, unos polvorones, unos mazapanes, las campechanas de nada de Mayorga, y todos tienen como que ese plus, porque por ejemplo ahí es con jarabe de agave, porque no es correcto decir miel. No, no, no, jarabe de agave, señores, y te ayuda muchísimo a los que son diabéticos. sí. Entonces, me refiero que hay bastantes alternativas que pueden encontrarlas en el corredor. Sí. Ahora que me encanta comer, bueno, hay un compañero que vende costillitas, hay otro que hace carnezada, o sea, la diversidad es tan grande, Y lo, ahí lo que es la comida, pues no paramos, ¿no? Entre postres, nieves, eh, comida, desayunos, chilaquiles, los guisaditos, o sea, hay muchísimo. No nada más es, si sí es, el, el fuerte a lo mejor son las plantas, las macetas, los accesorios, Hasta los sustratos, el, el, el, el, el hospital de las plantas, porque van muchísimo, o sea, esta planta se me está muriendo, Ajá. muchísimo. Ahí, es, ahí tenemos hospital de plantas, señores, para que vayan y nos visiten. y ahí te ayudan, a ver Oye, todo ese tipo de problemáticas y sigues, perdón, y sigues teniendo lo del reciclado de recoger sí. también, todavía lo sí, tienen sí, sí, sí, ah, fíjate ahí estamos apoyando, ah, también está esta Karina Cari la de, eh, eh, ahí tenemos adopciones Va pasando ya con la adopciones, sí, tenemos pues más de, como año y medio después les daré cuánto, pero ahí han salido muchísimas adopciones de perros y de gatos Entonces, también está padre que tenemos como esa parte noble. Sí. Y también van muchas asociaciones que nos piden apoyo. Sí. De repente, el, el dar las tapitas, pero a determinado paciente. Ah, y nosotros... ¡Ay, eh, Platicamos también mucho con los de cómplices. Ahí hacemos donaciones como un poquito más grandes. De repente, hacemos dinámicas con ellos. Hace poquito hicimos, entre nosotros aportamos una maceta para cada paciente. ¡Ay, qué bonito! Entonces, también les llevas como que esa energía... hasta ese espacio y se motivan o sea wow. la verdad es que está padrísimo todo, todo el proyecto, nos siguen invitando a muchos lados, ahora estos días van a estar como bien moviditos porque nos vamos a, a girar en universidades, estamos oh. muy muy aliados con la Universidad de Guadalajara y ahorita también la iniciativa privada, aquí quiero agradecerlo este pues ya van tres empresas que nos están invitando a ir a ver Ahí estar más bien con todos sus trabajadores uh -huh. y también es un factor súper importante porque les elevas el ánimo. Claro. Sí. Y más esas empresas que trabajan 24 por 24, sí. que no tienen tiempo como de ir a ver todo esto que, que muchos de nosotros lo tenemos y ¿Sí? no lo aprovechamos. Uh -huh. Sí, que tienes el tiempo. Sí, pero la iniciativa privada ya, ya volteó a vernos, ya nos está invitando y también decirles ya hemos ahorita poco a poquito... Pues es un proceso. Apenas vamos para un año, mm. pero ya les les platico que ya tenemos casi casi una uniformidad ahí. ¿no? Ya la playita blanca, la playera negra, los logotipos. Sí. O sea, ya nos cada día nos estamos profesionalizando más. Es que así debe de ser y, y y las ganas que tiene la gente de pertenecer a siempre todos queremos ser parte de algo, ¿no? Sí, fíjate que a mí una de las cosas que me gusta en este caso de la radio. Nosotros eh, nos dedicamos al, al, a la cuestión del baile de salón y tenemos ya 15 años. Entonces yo tratando de, de investigar la historia de lo, los bailes populares en Guadalajara, me di cuenta que no hay un registro, no existe nada. Entonces ya nos hemos, tenemos ese proyecto de darnos a la tarea de, de rescatar toda esa parte. La semana pasada tuvimos aquí entrevistando al que era el, el guardavidas del Batán, que era un lugar tradicional donde se bañaba y en la tarde era el bailón, ¿no? Entonces hace falta este, esta parte. Y en este caso, como del corredor, si son 80 productores, se me haría padre que hubiera una entrevista con ellos de que quede el registro de cómo iniciaron, cuál fue su inquietud, cuál fue la necesidad de salir a buscar la vida o a buscar el sustento. Y por eso hicieron emprendedores, ¿no? Y, y un, un sistema como este en el radio que quedan los podcasts es como ir generando ya un registro de... Porque a lo mejor ahorita no lo valoramos, pero dentro de 10 años dices, órale, oh, mira, a lo mejor ellos mismos van a escuchar esa grabación de cuando lo entrevistaron y, y se lo van a dar a sus nietos. A su, no sé. sí. Y es una parte que yo veo de, de este fenómeno de los medios de comunicación que están ya de manera más transversal. Sí. Entonces, ojalá que pudiéramos poco a poco ir entrevistando a, a los productores que están en el corredor y a los que se sumen con todas sus historias, como el cuate este que dices de las nueces, ¿por qué empezaste tú con las nueces? ¿De dónde te naciste, esta inquietud? Poco a poco, vamos a ir haciendo rifas y nos los vamos trayendo. Ah, Oye, sí. A ver, <risa> yo con todo el descaro del mundo y sin pedir permiso, pues, ¿por qué no nos vemos allá un sábado? Vamos a tener y, que estar Y, y levantamos cápsulas de... Sí, claro, sí. Ya, ya está no planeado con Xochitl. Sí, ya ¿Sí? está planeado el hacer en vivos y cuando ah, tengan sí los venga, eventos. Pero ah, es, es muy importante darles ese espacio, eh, perdón, ese espacio propio a ellos donde saben que En 50 minutos quizá tienen todo para desahogarse, <risa> para contar todo sobre su historia. Porque normalmente los que vamos a, a un corredor, los vemos vendiendo y creemos que las cosas son sencillas. Que nada más llegaron y pidieron un espacio y ya, todo fue feliz. Pero no sabemos todo lo que hay o lo que a esa persona le cuesta llegar el sábado, instalarse y llevar qué vender o qué mostrar. Por ejemplo, Catrina Plans. Desde Texistán. Uh -huh. levántate temprano, carga la camioneta, que vas a llevar, llega, acomoda, todo, vendes, y ya se les fue el día. Claro. Oh, o que que viene desde Tlajopulco. Sí. O sea, yo los veo, yo les veo aquí en el centro, súper a gusto, pasa Pedro por mí. 15 minutos <risa> Saludos a, a Pedrito. <risa> a Pedro que anda ahorita en Colima, este, 15 minutos, llego a las 9. Y Oye, ¿y todavía, todavía llega tarde, ¿verdad? No, pues, <risa> no. los que llega temprano. No, llega temprano. pero nunca está en su lugar. Ah, no. ah bueno. muy temprano. Pero, es de los primeros que ella iba por el café. Ay, lo, ah, también. Lo primero que llevo es por mi café, por supuesto, <coughs> con mi jarro, porque no me gusta lo, lo desechable. Qué bueno. Con mi jarro precioso que tengo, ya ves que tengo colección de jarro. Sí. sí. Y, pero... Yo simplemente le pongo precios a mis cosas, llego, ah, ya te vendimos tanto, ah, perfecto. ¡Ay, qué bárbaro! O andan gritando, ya me llega y salgo <risa> corriendo para atender al cliente. No, es malo yo me divierto muchísimo. Es, esos lugares, hablando como productor, como compañero, es relajante, ¿no, maestro? Sí. La verdad es, es desestresante, quizá muy cansado físicamente, pero sales desahogado porque ya platicaste, porque ya supiste, ¿por qué no vino fulanito? ¿Cómo está...? Eh, te ayudo con tus cosas sí, fíjate. Perdón. Perdón. Yo me encontré Un amigo del salto Que viene desde el salto, Chuy Se dedicaba a los ópalos Amigo de mi hermana Rebeca uh -huh. Mi hermana mayor, que ya la conocen Son de la edad Y el otro me dice Oye, ¿tú eres Guillermo? Yo, sí Tú eres de Juana Caxle? Yo, sí Tú eres hermano de Rebeca Yo, sí ¿Tú quién eres? Pues soy Chuy, el de los ópalos Fíjate, no me lo encontré Después de 20 años que no lo veía Ahora se dedica a las plantas Y viene desde el salto A vender plantas al corredor Sumarte Qué genial. Oye, vamos a, de una vez, porque si no se nos va a ir el tiempo. ¿Cuál va a ser la pregunta para el premio de los productores? Ay, ay, ay. ay sí, sí, va. sí. Vamos sí. A, a rifar. Ese es nada más para los que están en el corredor. Sí. Productores. Productores. Es una gorra del corredor negra. La entregamos el mismo sábado, tomamos foto. Ok. Va a ser súper sencilla. Y como, como ahí estamos, como, como a cada rato, repite y repite, vamos viendo. El primero que nos conteste, ¿cuáles son los requisitos completos de la uniformidad? ¿Qué necesito como para estar yo en mi stand atrás y decir, me voy a poner a vender? Ok. O sea, completito. Uno, dentro del corredor. Y dos, como ahorita ya estamos saliendo, volvemos, ahorita vamos a empezar en, a universidades, se pidió un requisito más. Ah, ok, pero mucho ojo chicos, anoten el teléfono, 3310 95 cuatro. que les cueste poquito más y no se lo manden a Xochitl, ah, no lo a no, no, a no, que lo manden aquí, se completos, completitos, así decir, hoy no me faltó nada y no hay de, ay, es que se me olvidó en el carro, no, <risa> no, no. completito los requisitos y el carro lo dejé en la casa ca <risa> está en el taller <risa> okay pues ya saben chicos muy interesante para para saber qué es eh... ay ah, eso es trampa <risa> <¿Por qué? risa> Guillermo ya me mandó su pues, no yo, yo, yo no le faltan ¿Sí? le faltan los requisitos completos hay que revisarlos que todavía no está, está. y por ejemplo eh, ahorita bueno todos tenemos el, el tema de actualidad que ahorita lo, lo quiero comentar Eh, están pasando situaciones súper difíciles en, a nivel, pues yo diría que del mundo, no nada más en México. El sábado tuvimos una situación muy difícil en el corredor de acoso, oh. fuertísima, pero yo quiero darle las gracias a la compañera que pidió ayuda y lo que más me emociona es el nivel de respuesta de los compañeros, uh -huh. que nos ayudaron, nos apoyaron. Tenemos un canal de comunicación que es un chat, que lo tenemos prendido ahí, pa, sobre todo para sábado y domingo, cuando estamos dentro del corredor. Se dio un tema de acoso, y ahorita es invitar a todas las personas, hombres, mujeres, porque el, el acoso se da de los dos lados. Claro. Este, Lo primero es levantar la voz. Y en segundo es el nivel de respuesta tan rápido de todos los compañeros. En un momento... Adiós al acosador. Qué bueno. Entonces, la verdad, sí, es donde te digo, volvemos a ser comunidad. Eh, hay esa como hermandad, ese compañerismo. Y la verdad, sí, cada día, pues entre todos nosotros, pues estamos súper contentos, haciendo una gran familia. Y el primer sábado de cada mes celebramos los cumpleaños. Ah, Eso se acaba de, de integrar apenas. Compramos pastel para, para los para cumpleaños todos. del mes. Ah. Entonces, también es otra manera de, de entre nosotros como que romper ese hielo y Dicen, oye, ¿cómo se va a dar el convivio? Pues se va a dar en el momento en que estás ahí, convives un rato con los que no convives y nos regresamos todos a vender. Claro. ¿no? Pero hay cosas bien interesantes. Qué bueno, qué bonito. Sí, vas a tener que ir a hacer entrevistas ahí. Ahora sí que un detrás de cámaras. <risa> ah, sí. Y después que ellos sepan, imagínate, o sea, como eh, los podcasts después suben al Spotify, que pueden decir, oye, ¿puedes buscarme en Spotify mi entrevista? <risa> Ay, Oye, pues a ver, tenemos aquí, dime si está completo, creo que el más rápido, este, aquí está, pero no sé si está completo No, o no, no está completo, no ha leído el reglamento, oh, le falta una, nada más, una, ser guapo, ah, Perfecto. eso ya lo trae incluido, <risa> una nada más le faltó, casi, casi, ¿Una? Piénsenlo, <risa> piénsenlo, chicos Una te faltó nada más. Oye, aquí está muy raro, Carnívoro Rangel no ha mandado un mensaje uh. Y que el que no conteste, Xochitl los va a castigar Ay, no Ay, es cierto no, no, te falta Ay, te faltan... A ver, te lo a lo mejor te están mandando a ti, Xochitl, sé, No, no, no, no, dijimos que a mí no A ver, ¿cómo es posible que no me lo sepa? ¿Cómo es posible? Y eres el más cumplido, el que hace todo Pues, ¿qué más le agregamos, maestro? ¿Perdón? Ay, me, me estaba durmiendo. No, no, no. no. <risa> no. ¿Qué, ¿Qué más agregamos? ¿Qué más quieres agregar? Nos quedan... No, pues la importancia de generar la publicidad por medio de los medios, en este caso la radio por internet, allí en el programa va a estar abierto para estar difundiendo todos los las, las actividades y los emprendimientos de las personas en el corredor. Uh -huh. También estaba viendo un poco aquí que Sochi trae una publicidad, no, no. solo... no solo del corredor ah, no sí es cierto. tienen eventos en otra área ah, ¿no? eso se me hace gracias. Muy importante gracias qué bueno qué bueno la verdad eso invitarlos ahorita va a haber un evento 30 de abril y primero de mayo se llama Ecoánime anime eh, es la unión de de dos proyectos muy importantes uno es con con Edgar eh, va a haber todo lo que son lo de los cómics lo del concurso de cosplay eh, va a haber talleres es el primer evento gratuito en todo Jalisco uh -huh. porque el ir a la expo pues te cuesta un montón, Sí. es desde la entrada entonces ahorita se está dando el beneficio que en lugar de que gastes esas entradas lo, lo des precisamente a los compañeros al productor, uh -huh. al artesano que tú comas, que tú que te consumas. tomes un que consumas, entonces por eso no se va a cobrar nada de, de, de, de, de entrada, eh, se está dando un plus para que vayan al parque Mirador o en Titán, uh -huh. cruzas toda la, o sea, periférico sobre la calzada, en frente de la, arque, de la Facultad de arquitectura. de arquitectura, ahí está eh, ese este parque, y va a haber muchos talleres, va a haber artesanos, o sea, artesanos, porque también nos sé, están invitados los artesanos de Tonalá, con, con precios directos de sus talleres, oh, qué bien. van a estar todos los, los demás que se dedican a, que a la joyería, que a las playeras, que a la comida, todo de, de, de muy buen precio, y va a ser un, un muy buen evento, totalmente familiar, pueden llevar mascotas, pueden llevar a la familia, a los amigos, al novio, a la pareja, este, va a haber, el concurso va a estar increíble, porque va a haber, ya hay muchísimos que se inscribieron para los disfraces, ¡Ay! y hay disfraces que yo creo que le invirtieron, pues Mucho. me quedo corto, si son dos mil o tres mil pesitos, entonces van a haber unos, concurso, o sea, va a ser un concurso muy, muy fluido, porque ha tenido muy buena respuesta, Pero el nivel del concurso es bastante bueno. bueno. Tienen premios y todo. Así lo pueden buscar como ecoánime. 30 de abril y 1 de mayo. Ok, empezamos a qué hora, ¿sabes? A las uh, 11 de la mañana. Ok, ¿y termina el domingo a las? Eh, a las 8 de la noche más o menos. Uh -huh. El sábado va a haber también, por parte de, de unos compañeros, va a haber un, un concierto. Ah, sí. Pero el concierto ese se llama Bioproductores, uh -huh. ellos. Va a ser nuestro principal estrella, va a ser, no sé si va a ser un árbol o una planta. Uh -huh. Porque ese va a ser el, el, el, el transmitir esos sonidos, esa vibra, es la que va a estar ahí. Uh -huh. Entonces, no sé cómo lo vayan a hacer, pero va a estar súper interesante. Una sorpresa. Va a ser el sábado, eh, va a ser entre 7 y 8, porque queremos escucharlo y también va a haber un poquito de... De, lo, de iluminación Sí, oye, y, y este concierto que del bailongo que también van a tener ahí es el, Ahí viene, viene, ahí viene eh, Según yo, pues tiene que ser ahí en Ecoánime Sí, es el primero de mayo a las seis de la tarde, o sea el domingo, Ajá, el domingo. a las seis de la tarde, mucho bailongo, mucha cumbia, se llaman Otacumbia Otacumbia, así es, eso es muy interesante sí. Maestro, seis de la tarde Otacumbia, y De aquí de Jalisco, entonces va a estar súper interesante. Y es un bandonón, eh. Son muchas chicas. ¿sí? <risa> Tenemos dos, cuatro, seis, ocho. Y la vocalista, supongo. Sí. Ocho chicos y la vocalista, así que. Fíjate, como anotación, a mí se me hace interesantísimo, porque para llegar al sitio, el macrobús te deja allí. Sí. Entonces no tienen ningún pretexto para no ir. No, Ahora, es una eso. cosa que ahorita dijo es que se me hizo interesantísimo, a mí me, toca, me ha tocado ver esos esos eventos en la, en la expo, pues son onerosos. Pero acá, aparte de que va a ser un espacio abierto y vas a ir a un lugar donde... Un espacio público donde nos concita con lo que habíamos dicho, ¿no? Que son esos espacios son creados para eso. Entonces estamos ir a reconocernos ahí en un evento tan padre que no tiene... pues no tiene costo de entrada, no es oneroso y van a ir a ponerse en contacto con la naturaleza, con la majestuosidad de la barranca. La sí, barranca. la verdad que sí Oye, pues yo también lo que quiero agradecer, Xochile, es que seas, sean parte de, de los eh... ¡Ay! Se me fue de, de, de los, los patrocinados así ah, se me fue la palabra por estar pensando en las cumbias Muchísimas gracias por ser parte de los patrocinadores de este programa que también es un proyecto civil Que eh, Pues comienza en la cabeza el señor Sergio Fong y va creciendo poco a poco. Gracias por eso. Ya dijimos, vamos a estar presente o tratar de estar presente en todos los eventos y si no, de todas maneras, con tiempo vamos a estarles informando tanto de lo que haya acá en el corredor en Avenida México. Que eso hay que decirles, es por Avenida México, casi esquina con Chapultepec. Chapultepec. Dirían muchos donde está la monota. Donde está la monota. Sí. <risa> es el monumento de la Madre Patria. Pero es que, a, Sí, a la oye, ahí donde, donde está la señora. E. Sí. Oye, eh, eh, ahí, en la Madre Patria. Por cierto, sí. no sé se si sepan que ese monumento le hizo el tío Demich. Sí, el ah. señor, Juan, y, el señor uh, Juan Méndez. Juan no Méndez. Sabía. Sí, sí. ¿Qué tal? Fíjate, el. Sí. Guadalajara es un pañuelo. Es un, <ríe> sí. un ranchito. Y antes de ir, aquí dejamos... Este, sí. Lo que muchos también no saben, cuando yo conocí a ustedes hace casi 10 años, nos empezamos a dedicar a, a... En aquel entonces, nosotros, mi mamá iba con... con vinagre de manzana y sí. con un rico menudo de setas riquísimo. y yo llevaba lo que es un shampoo eh. y ahorita por la temporada estamos volviéndolo a, a sacar al mercado es un shampoo que se llama no piojitos, sí, uh -huh. sí, así vamos es. a rifar el shampoo, tenemos el repelente también uh -huh. y nosotros también fabricamos un detergente sin químicos para lavar los trastes, uh -huh. fue cuando iniciamos hace 10 sí, años sí, sí, sí, medio me soltamos un poquito el proyecto ahorita lo estamos retomando Ahorita yo dejo el shampoo porque es la temporada y, y dicen por ahí ya también doy talleres. Los piojos no nada más es para los que no se bañan, no, no señores, no, no, no. los piojos es porque a veces uno tiene humor uh -huh. para el piojito. Entonces, esta es la, la mera temporada del piojo hay que cuidarnos mucho por el calor. Dejo un shampoo aquí para que ustedes hagan una dinámica. Sí. Sí. Dejamos una macetita también para otra dinámica. Sí. Y vamos a hacer otra, otra maceta más grande. Es blanca desde el corredor. Uh -huh. La vamos a rifar también. Y eh, pues nada más que la otra la recojan allá en, en el corredor. Ok, esto, esto lo, lo, entre, lo entregamos entregas. nosotros. Sí, se los ponemos ahí en la página Ajá. y le avisamos directamente a los ganadores. ¿Chale? Pues maestro, tiempo de irnos. Sí, pues muchas gracias, Ochit. Gracias, gracias, encantada. Gracias y gracias a todos los que nos prestaron sus oídos. Nos escuchamos nosotros. el siguiente martes, martes con mucha música. Claro. Gracias. Gracias.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 Anfibios Radio